Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando los hipócritas se presentan ante ti, oh Muhammad, dicen, Atestiguamos que eres el mensajero de Allah. Allah sabe que tú eres su mensajero, y Allah sabe. Atestigua que los hipócritas son unos mentirosos porque no creen en lo que dicen. Se escudan en sus falsos juramentos y desvían a los hombres del camino de Allah. Qué malo es lo que hacen. Ello se debe a que creyeron de palabra, pero después sus corazones negaron la verdad. Y por eso Allah los selló por lo que no pueden comprender la fe. Si los ves, te agrada su aspecto y cuando hablan, escuchas atentamente sus palabras. Son como maderos apoyados en una pared que en realidad no sostienen, porque solo son pura apariencia. Cada vez que oyen un grito, piensan que se dirige contra ellos debido a su cobardía. Ellos son los verdaderos enemigos. Ten cuidado con ellos. Que Alá los destruya y los expulse de su misericordia. Cómo se alejan de la fe después de haber tenido pruebas de la verdad. Y si se les dice, vengan para que el mensajero de Alá pida perdón por ustedes. Mueven la cabeza desoyendo la llamada y los ves alejarse altivos. Tanto da si pides perdón por ellos como si no, oh Muhammad, pues Allah no los perdonará. Allah no guía a quienes se rebelan y no lo obedecen. Ellos son quienes dicen a sus compañeros de Medina, no gasten en favor de quienes están con el mensajero de Allah hasta que lo abandonen. Y a Allah le dieron pertenecen las provisiones de los cielos y de la tierra, mas los hipócritas no lo comprenden. Dichos hipócritas se dicen entre ellos mientras se hallan en una expedición militar con el profeta. Cuando regresemos a Medina, nosotros, los más honorables, expulsaremos a los más insignificantes, los creyentes emigrantes de la Meca. Mas a Allah, pertenecen todo el poder y el honor así como al profeta y a los creyentes pero los hipócritas no lo saben oh creyentes que sus bienes y sus hijos no los distraigan de glorificar a Allah y quienes se olviden de glorificarlo y de cumplir con lo que Él ha ordenado serán los perdedores y den en caridad parte de lo que les ha proveído y de cumplir con lo que Él ha ordenado antes de que la muerte le sobrevenga a alguno de ustedes y este diga Señor ¿por qué no me concedes un poco más de tiempo para que pueda dar caridad y estar entre los rectos y virtuosos Mas Allah no concederá ningún plazo a nadie una vez llegado el momento decretado de su muerte Y Allah está bien informado de lo que hacen